Se cumple hoy un año del intento de asesinato de Cristina Fernández y la causa no avanza sobre las conexiones políticas. Por el momento están imputados e irán a juicio oral solo los denominados copitos Fernando Sabac Montiel, quien apretó el gatillo y también su novia Brenda Uliarte, además de Nicolás Carrizo, otro integrante del grupo antikirchnerista. Por otro lado y sin mayores avances está la parte de la causa que investiga el trasfondo político. Los abogados de la ex presidenta vienen denunciando las trabas que ponen tanto la jueza María Eugenia Capuchetti como el fiscal Carlos Rívolo y la Cámara Federal para investigar los v í t e s vínculos entre los copitos y sectores políticos y empresarios de oposición. Solo se logró hasta ahora, después de casi un año. que se acceda a p e r i t a r el celular del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman que según un testigo que declaró en la causa sabía que habría un atentado contra la vicepresidenta el celular fue borrado al igual que el de las asesoras del legislador por otro lado tampoco avanzó la investigación sobre la empresa Caputo Hermanos del exministro macrista Luis Caputo por los millones que le dieron en efectivo en los días previos al atentado a Jonathan Morel, líder del grupo Revolución Federal, por supuestos trabajos de carpintería. Hoy se cumple un año y el poder judicial insiste en limitar lo ocurrido a un grupo de loquitos. El gobierno lanzó el previaje 5 y desde hoy se pueden comprar los servicios turísticos, las compras de alojamiento o pasajes estarán abiertas desde hoy hasta el jueves que viene, 7 de septiembre. Los tickets se podrán cargar en el sistema hasta el 8 de septiembre y los viajes se deberán hacer entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre. De este modo quedó incluido en esta edición del previaje el fin de semana extra largo del viernes 13 al l lunes 16 de octubre, recordemos que este programa otorga un reintegro del 50% del valor del viaje que se puede usar mediante una tarjeta del previaje para otros gastos del paseo. Para personas afiliadas a PAMI, el reintegro es del 70%. El ministro de Economía Sergio Massa estuvo en Paraná para la presentación de esta nueva edición del previaje y allí defendió. El rol del Estado para sostener el programa y prometió que tendrá continuidad en caso de gobernar después del 10 de diciembre. Para nosotros el previaje 5 es un paso más en un camino. Va a haber previaje 6, 7, 8, 9 y 10 si nosotros seguimos adelante y si en octubre y en noviembre los argentinos nos dan la oportunidad de seguir adelante. Hay otros. Que dicen que esto es un gasto, que aerolíneas es un gasto, que el impoture r es un gasto, que el previaje es un gasto, que viaje el que pueda. Y la verdad, como no somos ese país de mierda que ellos dicen, sino que somos esta belleza imponente, lo que queremos es que cada argentino y argentina sea trabajador, jubilado, beneficiario de un programa social o empresario. tenga la oportunidad de conocer y recorrer ese con qué tenemos para salir adelante. Yo los quiero invitar no a defender un proyecto político, a defender un proyecto industrial, porque el turismo es una industria sin chimenea, la gastronomía es una industria sin chimenea que nos genera casi 650 mil empleos. e n c o n t r a r n o s en Facebook, facebook.com/barcaargentina. La Cámara Nacional Electoral presentó los detalles de los debates presidenciales obligatorios de este año. Serán el domingo 1 de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. y el domingo 8 de octubre en la Universidad Nacional de Buenos Aires la transmisión estará a cargo de la TV Pública y de Radio Nacional en caso de haber segunda vuelta habrá un tercer debate en este caso entre los dos finalistas que será el 12 de noviembre también en la Universidad de Buenos Aires van a participar de los debates del 1 y 8 de octubre Javier Milei Sergio Massa Patricia Bullrich Juan Schiaretti y Miriam b r e g m a n si alguno no participara se le quitarán los aportes públicos para la campaña y habrá una tril vacío durante la transmisión televisiva en conferencia de prensa el presidente del tribunal Alberto Dalavía anticipó que este año habrá preguntas del público durante los debates en el primer debate a cargo de este tribunal en el año 2019 fueron seis los candidatos ahora son cinco esperamos que el menor número también contribuya a la dinámica sepan que es un, de, un debate entre muchos candidatos eso siempre a d i f u n d o dificultado esa dinámica, pero es interés del tribunal que el debate esté dirigido a la ciudadanía y que tenga una mayor dinámica. Nosotros decimos el debate no es de los candidatos, el debate es de los ciudadanos. Los candidatos son los actores, son los protagonistas, pero es intención del tribunal que esa mayor dinámica incluya preguntas del público a través de la plataforma de la cámara. y a través de una curaduría de la cámara este que también tenga la posibilidad de un número limitado de repreguntas y que también haya alguna variación en la mecánica de las preguntas y respuestas para otorgarle para que no sea un debate tan acordado que le quite esa espontaneidad Vamos ahora a Río Negro porque allí la integrante de la comunidad mapuche Lafken Wincul Mapu, Jessica Bonefoy, lleva 11 días en huelga de hambre reclamando que le den arresto domiciliario. Nos lo cuenta nuestra compañera c a r i n a Hernández desde Radio Encuentro de v i e d m a Continúa la persecución a mujeres mapuches de Puel Mapu. Hacen ya tres semanas que Jessica Bonefoy Carriqueo Antimil fue detenida por personal policial masculino con un pedido de captura. por la causa usurpación fue golpeada y de manera violenta llevada a la comisaría 28 de Bariloche y luego trasladada a la PCA donde hasta hoy continúa con prisión preventiva hacen ya once días que decidió iniciar una huelga de hambre que estaba dispuesta a sostener hasta obtener su libertad o la prisión domiciliaria hablamos Con Laura Taftani, e que es de la gremial de abogados y quien estaba acompañando a Jessica. Situación preocupante, pero este, a, la, a la vez, digamos, a Jessica, este, en general, y a mí l e corresponde t o d o l o matizes i n t e r n a c i o n a l que se t r s t e r e este tema, tanto en su condición de, de, de pueblo originario, en su condición de mujer, en su condición de madre, y esta cosa, esta cuestión que es tan esencial que se entienda. Este, que es un principio jurídico, pero ustedes van a entenderlo que también explica el e e u político que es que las penas no pueden trascender este a a otros y en este que son los niños, es decir que las consecuencias este en relación a, de las medidas que se dan para relación de un adulto no deben este eh, proceder a evitar que e impacten en, en los niños, ¿no? n c e s esto eh, se tiene que tener muy en cuenta porque obviamente s o n d í a s dependen de esa crianza necesaria de esa mamá y estamos hablando este, siempre de delitos que, que son menores, me s e n t d a que son de los que e s t á a c u s a d o en este momento e es su educación, de su educación, por lo cual es e d e b e r í a otorgarse, entonces este tiene que ver con, con una, este, una mirada de la sociedad que podemos Como cuestión principal, ¿no? Y acá están los niños y también está esta criminalización tan grande que hay en las comunidades l u s p u e b l o s o r i g i n a r a o s Desde los diferentes territorios se han hecho comunicados adiciones, además de iniciar diferentes colectas para acompañar de manera económica también a Lalamién y a su familia que hoy por hoy eh, están en su territorio. Desde Radio Encuentro v i e d m a p u pues e l Mapu reportó. Karina Hernández Calquín. Vamos ahora a Jujuy porque allí una nueva presentación judicial reclamó la nulidad de la reforma de la Constitución provincial aprobada en junio. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días. Siguen las presentaciones de inconstitucionalidad de la reforma parcial de la Constitución en Jujuy. esta vez fue Santos v á z q u e z docente que junto a un grupo de abogados e n la presentación que ya está en la Corte Suprema para ser evaluada y declarar así nula esta reforma esta es una presentación muy completa creo de todas las que se han presentado en la Corte de la Nación es la más completa porque nosotros este se hizo un estudio minucioso eh, cuestionando Todos los artículos que se han reformado de, de manera tal que esta presentación es muy completa. Si bien es cierto esta presentación se hizo el 9 de agosto eh, en asuntos originarios de allá de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no le quisimos dar publicidad todavía nosotros en j u j u y porque este, queríamos que sea admitida la. la denuncia porque también podría haber sido rechazada también habló de la violación de dos artículos por parte del gobernador Gerardo Morales en esta reforma el artículo 131 prohíbe terminantemente terminantemente de que el gobernador tenga un doble cargo provincial municipal o nacional sí. eh, o, o de actividad comercial o privada porque el gobernador es 24 horas gobernador Aunque esté hoy en la China el gobernador. La sí. segunda prohibición fue del artículo 100, donde dice que los convencionales también los convencionales no pueden tener no pueden tener un doble cargo provincial, municipal o nacional. Este lo p r o h í b e t eminentemente de manera tal que ya al haber violado el señor Gerardo Morales esta esta estos dos artículos desde el vamos nomás. Ya entra viciada la la reforma. Desde Jujuy reportó para el informativo Farco Rene Caiconte FM La Voz del Cerro. Visita nuestra agencia de noticias agencia punto farco punto org punto ar. En la ciudad de la Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha informativo Farco por Radio Integración Boliviana 88.5.